Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana. Bienvenidos a la glorieta. La temperatura en Elche, según la estación meteorológica de tele Teleelch, es de 15 grados y las lluvias parece que han acabado. La glorieta, con Rosmaria Alonso y Antonio Bazán. Es jueves 5 de mayo, no hay lluvias y subirán las temperaturas, alcanzaremos una máxima de 21 grados. Nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, lo tendremos hoy aquí en nuestro programa a las 9 y media de la mañana para hablar de esta primavera tan lluviosa y de los problemas que sufrimos por el desbordamiento de barrancos como el de San Antón cada vez que aparecen precipitaciones como las de ayer. En Carrús se recogieron... 44 litros por metro cuadrado, 38 en Matola y 27 en Torrellano. Esta es nuestra noticia de portada, pero también hemos dejado hueco en nuestros titulares para el ilicitano Vicente Molina Foix. Estuvo en Elche, Premio Planeta, escritor y director de cine, por el homenaje recibido ayer en el Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo. Además, daremos las cifras del paro, que al igual que ha ocurrido en el resto del país, en Elche también bajó durante el mes de abril, Y esta es una buena noticia para comenzar La Glorieta en compañía de Antonio Bazán. Buenos días. Muy buenos días, Rosmaría Alonso. Bien, pues solo, solo nos queda escoger la música para dar la bienvenida a nuestros oyentes, ¿no te parece, Antonio? ¿Y qué tal si la escogemos en las novedades musicales de 2022? Amaya acaba de lanzar eh, canción. La tengo por aquí. Su canción, bienvenidos al show, al show de cada día. Bienvenidos al show, luces, cámara y acción, habrá fiestas y habrá Pues lo hemos dicho, las lluvias de ayer en Carrus se recogieron 44 litros por metro cuadrado, fue el barrio donde más llovió, volvieron a causar inundaciones en los puntos más conflictivos como los cruces de los barrancos, sobre todo el de San Antón, con el corte de carreteras y el aislamiento de viviendas y establecimientos. Los afectados han mostrado su indignación ante la falta de respuesta del alcalde, al que le han pedido reunirse con él, pero lleva meses sin respuesta. El ilicitano más universal, el escritor y director de cine Vicente Molina Foix, eh, Premio Planeta, estuvo ayer en el Che con motivo del homenaje que el Instituto de Estudios Turolenses y la Fundación Mediterráneo le han realizado por haber llegado a lo más alto en su carrera artística y literaria. Molina Foix defendió su visión del arte como un sustituto de la religión, en el sentido de que permite a las personas liberarse a través de la fantasía de los libros. Y también les vamos a contar las cifras del paro. Las conocimos ayer y son buenas, al igual que el resto del país, porque en Elche bajó durante el mes de abril en 127 personas. El sector servicios fue el que más empleo ha creado y la industria donde más se ha destruido. Además, han crecido las contrataciones indefinidas frente a las temporales en el último mes. Se acerca el partido del sábado. La plantilla del Elche se toma muy en serio este partido frente al Cádiz del sábado porque quieren superar los 40 puntos y asegurarse así la permanencia de forma matemática. Para ese partido, el entrenador Francisco tiene dudas sobre Johan Mojica y Lucas Boyé. Mientras tanto, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ha declarado que no hay ningún favor que devolver al Cádiz. Telex Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Siete de la mañana, cinco minutos, comienza el relato informativo con Rosmaría Alonso. Y comenzamos con las lluvias. En Elche no diluvió como en Valencia, pero se recogieron en barrios como Carrús, que fue donde más lluvia cayó, 44 litros por metro cuadrado, frente a los 38 de Matola, los 27 de Torrellano, cantidad suficiente para causar inundaciones en eh, esos puntos concretos, los habituales. Los barrancos se llenaron de agua, lo que provocó el desbordamiento en algunos lugares. Sobre todo en el barranco de San Antón, a su paso por la carretera de Santa Pola, el agua volvió a dejar aisladas viviendas y establecimientos y a cortar carreteras y caminos en zonas de las pedanías del sur. Los afectados por el barranco de San Antón están cansados de sufrir inundaciones cada vez que llueve y critican que el alcalde no les haya respondido desde hace meses a la petición de reunirse con él para encontrar soluciones urgentes... ...que pasan por verter parte de las aguas de los barrancos al Vinalopo. Escuchamos al representante de la Plataforma de Afectados... ...de San Antón, Julio Martínez. Lo que pasó ayer fue esencialmente una vergüenza para el Ayuntamiento... ...para los representantes de estos que cobran... ...de lo que nosotros abonamos todos los años en nuestros impuestos. Como ya se conoce todo el mundo... ...ante una lluvia mínima de unos 20 o 30 litros... ...en zonas altas como la Galia, Trabalón... Los resultados son de grandes destrozos en las partidas de las vallas, las azabares, como verjas caídas, carreteras inundadas, negocios y viviendas anegados, contenedores volcados, todo por una mala planificación urbanística. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo sin parar y lo que vamos a plantearle al alcalde en cuanto nos dé junta. Soluciones. Solo hay una. Verter una parte de las aguas al río. Todo lo demás son parches. Indignación por una mala planificación urbanística, indignación también por una mala planificación hidrológica. Tras certificar el Gobierno los recortes del trasvase Tajo Segura, los Regantes se movilizan. Como ya informábamos ayer, han convocado para el 17 de mayo la protesta que se llevará a cabo en Alicante en defensa del trasvase. Asaja y todas las comunidades de riego de la provincia recuperan el lema SOS Rural y buscarán el apoyo de todas las otras de ustedes para defender la huerta de europa ahora solo queda reclamar en la calle la cancelación del plan hidrológico del tajo y acudir a los tribunales en esta manifestación además se va a exigir al gobierno de sánchez como ocurrió en la de murcia y madrid soluciones soluciones a los problemas del campo español con precios más justos para el agricultor Y el Ayuntamiento se ha cansado de esperar a que la Universidad diga que quiere ocupar el segundo edificio que se reservó para ella en el campus tecnológico de que Pymesa está levantando en el Parque Empresarial de Torriano y por ello ha acordado esta misma semana en su Consejo de Administración iniciar ya la venta de los locales mientras se acaban de colocar las nuevas lamas de hormigón exteriores que tuvieron que ser retiradas por defectuosas. Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Muy buenos días, Ross. El Che Campus Tecnológico sigue avanzando sin prisa, pero sin pausa. Con las obras del primero de los dos edificios ya terminadas, son varias las empresas innovadoras que se han interesado en los últimos meses por ubicar allí sus instalaciones. La primera de ellas será PLD Space. Y mientras los trabajos del segundo bloque aún no han finalizado, a la espera del material para la colocación de las lamas de hormigón en la fachada Lo que sí se ha aprobado es el pliego de comercialización de los locales del edificio con planta baja y cuatro alturas, además de los dos sótanos, en función de la superficie y tipología del local. Este fue uno de los temas tratados en el último Consejo de Administración de Pimesa, donde también se dio impulso al nuevo edificio de San Antón, el cuarto bloque de 54 viviendas, con la aprobación de la primera certificación de obras con un importe de 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 21 meses. Por lo que está previsto que los vecinos puedan disponer de este cuarto edificio en diciembre de 2023. Además, en esta reunión se dio luz verde al estudio previo del nuevo Centro Sociocultural del Altet. Pues vamos a escuchar a la concejal de urbanismo, Ana Arabit, hablando de ese campus tecnológico que sigue avanzando. Dando así un paso más en el proceso de hacer realidad un proyecto estratégico para nuestra ciudad, un, proye un proyecto estratégico para Elche, como es el Elche Campus Tecnológico, un proyecto que... Recordemos, supone poner a disposición de las empresas tecnológicas un total de 93.000 metros cuadrados de superficie, incluyendo una gran zona verde de 50.000 metros. Por lo tanto, hablamos de 43.000 metros para eh, la implantación de nuevas empresas en Elche. Un espacio que comprende cuatro manzanas de nuestro parque empresarial, que, si ya es ejemplo en España y en Europa, ahora está preparado también para convertirse en en un polo tecnológico de primer orden. Pues los periodistas aprovecharon la rueda de prensa de Arabid para preguntarle si la modificación puntual del plan general que se retiró del orden del día el pasado martes volverá al pleno de final de mes. Arabid dijo que sí y que las calificaciones de suelo para permitir un hotel en el convento y las obras del viejo mercado y del provisional se votarán por separado. El alcalde ya señaló que se ha acordado así en aras al consenso político. Creemos que es interesante poder facilitar, o poder posibilitar un voto separado, un pronunciamiento político separado de cada una de las parcelas a las que afecta la modificación y lo que se hará será eh, eso, posibilitar el voto separado de cada una de las, de las parcelas afectadas para que cada grupo político pues, pueda eh, pronunciar, pronunciarse al efecto. Se trata de dividir el expediente... Eh, formalmente se hará esa división y, y bueno se llevará al próximo pleno sin sin ningún tipo de, de problema. Pues interesante sí lo va a ser porque no sabemos qué va a hacer compromiso su socio de gobierno a la hora de votar en el pleno de este mes, ya que ha rechazado en varias ocasiones públicamente el proyecto actual del hotel en el convento de Las Clarisas. Así que habrá que esperar al pleno de final de mes y hoy hemos bueno ayer conocimos los datos del paro abril ha sido un mes positivo donde las cifras de desempleo en elche han bajado y la contratación indefinida ha subido los sindicatos, los sindicatos han valorado gratamente los datos que vamos a desgranarles ahora en la crónica que nos eh, facilita nuestra compañera Izia Martínez muy buenos días Buenos días, ross Abril ha sido un buen mes para las cifras del paro en Elche. 127 personas, 75 hombres y 52 mujeres encontraron trabajo en el pasado mes, por lo que la cifra actual de desempleados en la ciudad es de 21.936 personas. A pesar de que los datos son positivos, la brecha de género se sigue manteniendo porque el 38% de los parados son hombres y el 62% son mujeres. Por sectores, como es habitual, el de servicios es el que más empleo ha creado en abril, seguido de la agricultura y la construcción. Por lo contrario, la industria ha sido el sector que más empleo ha destruido. 127 parados menos de marzo a abril de este año, pero a nivel interanual, es decir, de abril 2021 a abril 2022, hay 4.811 personas menos en las listas del paro en la ciudad. El CHE ha sumado además 5. 1925 contrataciones y si analizamos los tipos de contrataciones, ya que la reforma laboral lleva en marcha pocos meses, vemos que en elche el 58% de los contratos que se hicieron en abril eran indefinidos y el 42% temporales. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha asegurado que Elche se merece un tranvía como existe en las grandes ciudades europeas. Y por ello, tras reunirse ayer con el portavoz popular, reafirmó su compromiso de seguir adelante con este proyecto pese a la negativa en el Pleno Municipal del PSOE y Compromís. Eh, queremos insistir, queremos mantenerlo, somos ambiciosos para Elche y seguimos sin poder entender cómo es posible que Alicante sí que tenga cercanías, sí que tenga tranvía, sí que tenga ver, puedan coordinarse, estén funcionando bien y Elche no lo pueda tener, pero qué ilícita no está en contra de que Elche tenga el mejor sistema y la mejor conectividad eh, y la mejor coordinación posible. Elche se merece un tranvía, como Dios manda, y nosotros vamos a poner encima de la mesa una solución para que Elche tenga un tranvía, igual que lo tiene Alicante, igual que lo tienen las grandes urbes modernas de Europa. Por eso vamos a entrar. Y Elche volvió a condenar el acoso escolar. Ayer en el salón de pleno se llevó a cabo la lectura de un manifiesto a cargo de una niña, una alumna de quinto de primaria, Zaira Belda, quien le puso voz a este problema que desde la Concejalía de Educación se combate con programas en los colegios para poder erradicarlo. Nos da más detalles Yanire Perona. Buenos días. Pues sí, Ros, buenos días. Lamentablemente, miles de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo sufren ese acoso diario en las escuelas. Y en el Día contra el Acoso Escolar se quiere dar visibilidad a esta lacra y concienciar de la necesidad de trabajar contra esta violencia, no solo desde los centros educativos, sino también desde los hogares. Y para conmemorar este día, ayer por la mañana en el Ayuntamiento, se llevó a cabo la lectura del manifiesto por parte de Zaira Belda, una estudiante de quinto de primaria del Colegio Público Menéndez Pelayo, que alzó la voz por todos los jóvenes que sufren bullying o ciberacoso en los colegios. Zaira quiso recordarnos además cifras y es que la Unesco ya nos advirtió en 2019 de que uno de cada tres menores escolarizados es víctima de acoso en todo el mundo. Unas cifras ros que llegan a asustar. Y además el Ayuntamiento y la Asociación Planta de Cara al Bullying van a empezar a trabajar de manera coordinada para erradicar esta violencia. La Dile edu de Educación María José Martínez quiso recalcar que todos y todas podemos colaborar para ayudar a niños y familiares. Y ahora, si te parece, Ros, escuchamos a ambas. Primero, a la joven estudiante Zaira belda Hoy en día vemos, vemos, vemos que encontrar un acoso escolar en un centro se percibe como un fracaso. Esperemos que llegue el día que se vea como un éxito, ya que será el momento en el que las víctimas podrán empezar a tener la oportunidad de ver cómo empieza el camino y solucionar su situación. Esperemos no defraudar a todos y todas los que sufren y tienen la esperanza que actuemos para ayudarles. Basta ya, ni un caso más. El Ayuntamiento de Elche también lleva trabajando ya varios años. Este año es la cuarta edición del proyecto de prevención del acoso escolar en las aulas que lo hacemos con la Fundación ANAR y en colaboración también con la Fundación Picolinos. Este año llegaremos a más de 20 centros educativos poniendo también nuestro granito de arena, por supuesto, como decía, para que nuestros centros educativos sean seguros. También con motivo del Día Mundial del Asma, que se ha celebrado esta semana, el Hospital General de Elche ha elaborado varios vídeos informativos de esta patología. El hospital diagnostica un centenar de casos nuevos de asma al año en su Departamento de Salud de Elche y en su unidad atiende a unos 400 pacientes en la actualidad. Se trata de una enfermedad crónica que provoca inflamación y estrechamiento de las vías que conducen el aire a los pulmones. Su principal factor de riesgo de padecerla son las sustancias y partículas inhaladas que pueden provocar alergias o irritar las vías respiratorias. Se puede controlar con medicación y un tratamiento adecuado permite a los afectados tener una buena calidad de vida. Y en clave de sucesos, la policía local detuvo a una mujer por pegar a su hija menor de edad. Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de abril en una vivienda del barrio del Pla. Según la víctima, una niña de 14 años, su madre le propinó diversos golpes en el cuerpo y tirones en el pelo tras una fuerte discusión a raíz de que la mascota hiciese sus necesidades dentro de casa. La joven, muy nerviosa, salió de la vivienda ya que no era la primera vez que sufría violencia. La madre reconoció conoció que le había pegado tres cachetes, pero que no era habitual. Posteriormente fue detenida y trasladada a dependencias policiales y la hija, que no quería volver a casa, fue trasladada a un centro de acogida de menores en Alicante. Hablamos de literatura. Eh, la Fundación Mediterráneo y la revista Turia, que han realizado ambas un monográfico mono de 500 páginas sobre Vicente Molina Foix, organizaron ayer, como ya informamos eh, en el Aula Cultural de la Glorieta, un homenaje al ilicitano Molina Foix, que ha llegado a lo, más sol, a lo más alto en su carrera literaria, ganando, por ejemplo, el Premio Planeta y dejando su testamento literario en, cajas, en las cajas del Instituto Cervantes y recibió multitud de reconocimientos en todo el mundo por la calidad de sus escritos. Ayer regresó a Elche para participar en ese homenaje en el que Molina Foix defendió su visión del arte como un sustituto de la religión en el sentido de que permite a las personas liberarse a través de la fantasía que hay en los libros. Así lo expuso el escritor ilicitano en el auditorio de la Fundación Mediterráneo de su ciudad natal durante una conversación pública que mantuvo con el periodista cultural Fernando del Val, con motivo de la presentación de este monumento. Monográfico. Molina Foix recordó que en el momento en que la religión comenzó a ser criticada desde la razón, en el siglo XVIII, la gente empezó a liberarse a través de los libros. Aseguró que el escritor entrega su vida al dios de las letras y comentó que él vive para escribir y que todo lo que ha hecho en su vida está ligado a las letras y que la literatura tiene algo de rito y de dogma confesó que de joven era muy beato pero que conforme pasaron los años fue perdiendo la fe y que ahora se considera un ateo muy respetuoso y en clave ilicitana aparte de su nacimiento en Che ha asegurado que siempre ha mantenido una estrecha vinculación con la ciudad una historia de amor que comienza con el misterio que comenzó con este patrimonio de la humanidad también habló de algo no demasiado conocido para el gran público su faceta escribiendo diarios de lo que ha indicado que comenzó por casualidad, hace 30 años sobre sueños. Y el séptimo ciclo literario, La dignidad de la palabra, termina hoy jueves con la conferencia de la joven escritora Rosa Verbel. Será a las 8 de la tarde, en el Gran Teatro, la Asociación Cultural Frutos del Tiempo ha organizado esta actividad con la participación de tres escritoras destacadas este año. Comenzó el pasado mes de marzo con Sara Mesa. En abril vino Belén Gopegui y ahora cierra Rosa Berbel. Javier Cebrián nos habla de su poesía. Es una mujer, una, una poeta de, de envergadura, o sea, de una gran calidad, una hondura impresionante, una poesía de la verdad o de verdad, que no es lo mismo decir poesía de la verdad que de verdad y de, aunque sea tan joven, de un nivel, vamos, eh, mayúsculo. Y por eso la hemos traído. Y terminamos hablando de solidaridad y también de formación de educación. Ambos valores se mezclan en el proyecto Bicis Solidarias, impulsado por el Colegio Salesianos de Elche y apoyado por el Ayuntamiento de Elche. Se entregarán bicicletas usadas y reparadas a las familias ucranianas acogidas en Elche por la guerra en el décimo aniversario de su campaña de recogida de bicis usadas. El alumnado de formación profesional básica lleva años desarrollando este programa en el que reparan bicicletas usadas o en mal estado para que personas con menos recursos les den una nueva vida el profesor y coordinador del proyecto pedro moreno ha destacado que lo importante es que el alumnado se sienta partícipe realizando este aprendizaje centrado en los valores y animado a la ciudadanía a que done sus bicis al colegio lo escuchamos y esa colaboración a la ciudadanía verdad pues de bicicletas porque necesitamos esa materia prima que es eh, que son las bicicletas no importa estado porque aprovechamos todo, es decir, pues una bicicleta muy vieja, por ejemplo, que no valga la pena invertir mucho dinero e invertir mucho tiempo, pues la aprovechamos piezas que podamos sacar, o incluso lo demás la, la, lo hacemos, lo vendemos como chatarra y aún tenemos dinero para ir comprando material nuevo, por ejemplo, ¿no? Entonces también añadimos ese valor ecológico a, a, al proyecto, ¿no? Entonces ya os digo que, que todo eh, lo podemos aprovechar, tenemos pues, como un pequeño almacén con recambio, de segunda mano para ir utilizando y bueno se pueden llevar las bicicletas al colegio que está abierto de lunes a viernes de siete y media de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y terminamos ya con un balance realizado por el Margalló, porque con motivo del centenario de la construcción de la central hidroeléctrica del pantano, este colectivo ecologista organizó varias actividades realizadas a lo largo de las tres últimas semanas y este domingo llegan a su fin con un taller de iniciación a la observación de aves. Desde la asociación valoran muy positivamente la repercusión de las jornadas organizadas conjuntamente con el Ayuntamiento y que han permitido que muchos ilicitanos hayan contemplado por primera vez la antigua central hidroeléctrica restaurada y la exposición sobre la biodiversidad de esta zona. Por la acogida que han tenido las actividades han propuesto al consistorio continuar con ellas y que el pantano se convierta en un punto de atracción para sensibilizar a la población sobre cuestiones medio ambientales. En Telelch Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Yo so que el teupare, so que el teupare, yo sok el. Yo sok el teupare, yo sok el teupare. So si tajdala teu reunirte a Jane Komtou para rememorar frases como aquesta, el próximo set de match gaudirás pasejam per centre històric Delts, a els personatges de la saga galáctica mes famosa. Que la compra te acompañe. Regidoría de Comerz, Ayuntament Delts. Colabora la Conselleria de Economía Sostenible, Sectors Productivos, Comerz y Treball de la Generalitat Valenciana.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 bares para vivirlos. El che es una palabra muy seria.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 Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte con Paco Gómez. Hola, buenos días. La plantilla del Elche se toma muy en serio el partido frente al Cádiz este próximo sábado a partir de las seis y media. Se quiere sentenciar la permanencia, conseguir ya superar los 40, en este caso en caso de ganar 42 puntos, una cifra ya inalcanzable para el Granada, que es el que marca ahora la zona de descenso y que además esta semana tiene un choque contra otro rival directo como es el Mallorca en Tierras Baleares. Para ese partido Francisco tiene las dudas de Mojica, que ayer no entrenó, junto a Lucas Boye, que está en la recta final de su recuperación. Las ausencias seguras de Gonzalo Verdú, sanciona, perdón lesionado y Enzo Rocco sancionado. Y también la buena noticia de que los dos hombres que salieron en camilla en el partido frente a Osasuna, Raúl Guti ...y Pedro Vigas van a poder ser de la partida... ...presumiblemente con dos de los cuatro centrales en el dique seco... Eh, ...por sanción y lesión el técnico vuelva al 4-4-2... ...en un partido donde se oye la rumorología... ...que si el Elche puede devolverle el favor al Cádiz por aquello de que los gaditanos eh, perdieron el partido de la penúltima jornada la pasada campaña en el nuevo Mirandilla contra un Elche necesitado. A esto respondía así el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Bueno, devolver favores, y, y, igual... Hay gente que... que yo he oído comentarios en todos los tipos, ¿no? O sea, que en parte le demos un favor al Cádiz por, por la situación que se produjo el, el año pasado, pero bueno, también hay gente con, con más de edad que me recuerda lo del, lo del año 80 o, o incluso el descenso que, que sufrimos hace, creo que son cinco años cinco años, con lo cual, bueno, al final no sabemos si tenemos que competir. En definitiva, eh, tenemos que hacer que la liga sea, digamos, lo más limpia posible y, y, y lógicamente, nosotros no tenemos eh, la, la salvación matemática y tenemos que salir a, a ganar. Por cierto que el Elche tendrá enfrente a Lucas Pérez que fue delantero blanquiverde, marcó dos goles en las primeras jornadas y en el mercado de invierno fichó por el Cádiz, ahora enemigo en la lucha por la permanencia. Lucas Pérez es ahora referencia en el cuadro andaluz, ha marcado tres goles y tiene muy buenos recuerdos de su paso por el Elche. Y la verdad que bueno, muy muy contento por, por enfrentarme otra vez ante mis antiguos compañeros que les guardo un cariño increíble y al club, le estoy muy agradecido también por cómo se han comportado conmigo en la, en la primera vuelta porque venía de una situación pues bastante complicada y ellos confiaron en mí y muy agradecido tanto al club como a la afición como a mis compañeros y va a ser bonito enfrentarme contra ellos y, y espero en este caso poder sacar los tres puntos.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 Muy buen día. La borrasca que nos afectó ayer ya se retira hacia el este por el Mediterráneo, norte del continente africano, y esto se va a traducir en una jornada ya marcada por una relativa estabilidad atmosférica en la que no se esperan precipitaciones. A primera hora de la mañana todavía llovía algo en el municipio de Santa Pola, una madrugada con paso de abundante nubosidad y temperaturas homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima en torno a los 14 grados. En buena parte de las pedanías ilicitanas la temperatura no bajó de los 13-14 grados. Para esta mañana paso de intervalos de nubosidad, apertura de algunos claros, viento flojo de componente norte, ya por la tarde ambiente más soleado con algunos intervalos puntuales de nubosidad y el viento va a girar flojo a componente sur. Hoy suben las temperaturas máximas que aquí en la ciudad ya van a rondar los 21 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 21-21. 22 grados. Mañana viernes se impone el anticiclón para dejarnos una jornada con predominio de cielos despejados. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este. Las temperaturas seguirán subiendo máximas en torno a los 22 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Fin de semana primaveral con ambiente soleado algún intervalo puntual de nubosidad sobre todo de tipo alto por la tarde tanto el sábado como el domingo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y las temperaturas máximas ya rondarán los 23 grados, el lunes cielos prácticamente despejados con temperaturas en torno a los 22 grados y es que la dinámica atmosférica que hemos tenido durante las últimas semanas con precipitaciones ya cambia, volvemos de nuevo a la estabilidad atmosférica, no se espera lluvia a lo largo del mes de mayo como mucho algún día suelto se podría registrar alguna precipitación muy concreta.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 En Clínica Dental, doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albeniz 6, Elche, teléfono 966-171290. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Están escuchando La Glorieta. histórico ...se ha convertido en una auténtica galería de arte... ...al aire libre gracias al certamen... ...que se ha organizado por primera vez este año... De Balconadas, por parte de la Asociación de Vecinos. Un certamen al que se han presentado unas 65 obras pintadas sobre telas que cuelgan en balcones de diferentes puntos del barrio. El pasado domingo se entregaron ya los premios y el ganador de esta primera edición fue el ilicitano José Abela Ruiz, diseñador gráfico e ilustrador. Tiene varias publicaciones de cómics y cuentos infantiles con sus dibujos. Y además su obra está expuesta, ha estado expuesta durante, eh, desde hace un mes y permanecerá hasta esta misma semana en eh, el establecimiento monográfico de se También ha expuesto en otros lugares con anterioridad. José Abela, antes que nada, enhorabuena. Pues muchas gracias. Gracias y buenos días. ¿El ¿Por qué quisiste participar en este concurso de balconadas? ¿Por tu barrio o porque, porque te, te resultó curiosa la iniciativa? Bueno, la iniciativa resultó curiosa y, y muy interesante y además eh, lo, de, lo de que sea del barrio, como es mi barrio, yo vivo aquí en el Raval, pues se da un, un aliciente más. era un, Es una idea, me ha parecido fantástica esta iniciativa de llevar el arte a la calle en el barrio, darle color y algo de, de vida cultural al barrio, me pareció genial y no lo dudé. El jurado tampoco ha dudado en concederte el primer premio. Son Estamos hablando de más de medio centenar de obras las presentadas. ¿Tu dibujo ha gustado? ¿Cómo, cómo definirías tu dibujo? Bueno, en, en principio fue fue un reto, ya que so, yo soy ilustrador y normalmente trabajo sobre papel y en formato pequeño. Ya el hecho de que fuera una lona de, de estas dimensiones, de 1,70 por 1,20, que es bastante grande... ...pues solo el, el hecho de ejecutarlo ya resultaba un, un reto... ...y un aliciente al mismo tiempo... ...y tuve que cambiar un poco de estilo... ...porque mi estilo sobre papel es muy detallista... ...y muy de, de figuras pequeñas... ...y aquí tuve que hacer un cambio de chip... ...decidí darle un aspecto general así como de, de cómic... ...de línea clara que decíamos antes... ...teniendo en cuenta que se tiene que ver a unos cuatro o cinco metros... ...desde la calle, va a estar está de hecho colgado en un balcón... ...y es para ver de lejos... ...entonces decidí darle esta estética y prescindir del detalle... ...y hacer una composición que fue quizá lo más difícil... Eh, ...componer, hacer una composición atractiva... ...que englobase aspectos icónicos del barrio... Eh, ...el estilo arquitectónico, por ejemplo, las torres... ...las torres de la iglesia, el arco... ...y combinarlo con otros objetos y otros símbolos... ...que, que signifiquen cosas representativas del barrio... ...como por ejemplo la cabeza de dinosaurio... ...representa el museo de paleontológico... ...la figura central sin duda es la hoguera... ...la hoguera que es típico del barrio de San Juan de Raval... ...que se quema todos los años... ...y bueno también eh, hablaron que sea de, de refilón... ...de la evolución histórica del barrio... ...también podemos ver en uno de los laterales, una referencia a eso, y bueno, y como te decía, darle un aspecto atractivo, ya que va a estar colgado en el barrio y que fuera entendible por todos, y una... uh -huh. eh, por así mí... decirlo, para todos los públicos. Sí, has descrito muy bien cómo has compuesto esta obra, eh, y además eh, se puede ver el dibujo de un gato, no te has olvidado de la colonia de gatos, ¿qué pasa? ¿Hay muchos en el barrio del Raval? Pues la verdad es que ese dato yo no lo conocía hasta hace relativamente poco. Pero si te fijas en el resto de las obras, no soy el único que, que se ha fijado en o que ha plasmado un, un gato en, en su obra. Debe ser porque al ser un barrio tranquilo, los barrios, o sea, los gatos, no es difícil paseando por el Raval cruzarte, cruzarte con un gato. ¿eh? Bueno, según una licencia artística que me he permitido, pero como te digo, no ha sido... No soy el único. No Y una cosa importante, tu obra se puede ver, está expuesta en la Plaza de San Juan, justo detrás de la figura de bronce de Sisto Marco sentado en el banco. ¿Te gusta el lugar escogido para, para exhibir tu obra? Me parece genial y que he tenido mucha suerte porque la organización iba colgándolo antes de decidir quién, quién había sido el ganador y, y, y el, el lugar me parece genial. En Plaza de San Juan, ...y muy cerca de Sisto... ...que es una figura emblemática del arte ilicitano... ...o sea que muy contento también por el sitio que me tocó. Uh -huh. eh, ¿Cómo es la vida de un diseñador gráfico e ilustrador en Elche? ¿Puedes vivir de ello? Eh, bueno, es, es muy difícil vivir del arte en Elche... ...una ciudad así relativamente ni pequeña ni grande... solo de esos trucos es muy difícil pero bueno, yo he trabajado en artes gráficas, en... he tocado todos los palos, como a mí me gusta decir, el... entre pues eso, los libros ilustrados, los cómics, el trabajo, de... siempre hay algo de artes gráficas, y bueno, vivir solo del arte no, pero hay que combinarlo con otras, con otras facetas profesionales más seguras, por así decirlo. ¿Este concurso es el primero al que te presentas o en Elche, aunque sea relativamente pequeña, piensas que hay plataformas para, para daros a conocer o para exponer vuestras obras? Es difícil en Elche. Además, todo la mayoría de las iniciativas parten de la iniciativa particular. Mira, un ejemplo. Por ejemplo, aquí en el barrio tenemos una sala de un museo de arte contemporáneo que lleva cerrado yo creo que desde que le pusieron el, el cartel con el nombre en la puerta. Esta iniciativa particular es un ejemplo de ello. Y, y bueno, faltan oportunidades. Y y hecho es una ciudad con mucho, mucho talento, muchos artistas muy válidos, con muchas cosas que decir y y iniciativas como esta yo creo que son necesarias. El premio, además de haber sido en Metálico, también te, se aprovecha una exposición para 2023 en esa sala que hay, precisamente donde se colgó tu dibujo de Ángel Castaño, en la sala expositiva. Y hemos dicho en la presentación que tú sigues exponiendo en muchos establecimientos comerciales como Monographic este mismo mes, que termina la exposición esta semana, pero también has estado en York Art, Hay varias salas expositivas, eh, es difícil, pero te acoge tu obra, está bien recibida. Eh, pues sí, la verdad es que yo he tenido bastante suerte en esto. Eh, no es que sean pocos los locales, mira, está en Clave de Sol, que es una cafetería que también todos los meses va cambiando de, de propuesta artística y cede a sus paredes a, allí, a artistas locales y, y de fuera del. Allí he tenido la suerte de exponer un par de veces. En Joglar también me, me ha permitido hacerlo un par de veces en años posteriores. En, en Monográfica es la segunda vez que lo hago. Y sí, y sí, en, en los locales, pues como tú has dicho, me reciben bien. Pues esperemos que sigan. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué proyectos tienes, eh, Abela? ¿Qué proyectos tienes para los próximos años sí, ahora después de, de tener este primer eh, premio en el bolsillo? Pues mira, a largo plazo y como tú comentabas, parte del premio es la posibilidad de, de exponer en ACAS. Es una, una galería de arte de Ángel Castaño, que es uno de los con la, de los eh, organizadores del evento. Y eso ya está firmado, es, o sea, como parte del premio es en 2023 coincide, coincidiendo con las fiestas del Raval en exposición individual en la sala sótano de ACAS. Lo cual me hace bastante ilusión. y Estoy ya dándole vueltas a la cabeza y espero preparar algo algo especial para la ocasión y mira también así a largo plazo en diciembre me han invitado a participar en una en una exposición benéfica que lleva ya varios varios años organizándose con bastante éxito se llama flores solidarias y es una iniciativa también muy bonita que es, se va a dedicar a, a recoger alimentos y, y productos de primera necesidad para gente que de verdad los necesita Me lo propusieron y sin dudar lo dije que sí. O sea que eso en diciembre también ya se uh -huh. acercará y e iremos promoviéndolo en redes sociales. Pues y a más corto plazo, pues sí, hay proyectos, pero ya mejor no hablar de ellos. No sea que, que, sí. que los gacemos, pero sí, sin pues, parar, sin parar, gracias a Dios. Pues, a verla. Eh, te dejo que termines eh, Haciendo un llamamiento A que la gente pase por el barrio del Raval Porque no solo está tu obra Están el resto de obras que se han presentado Por supuesto, por supuesto. muchas obras Y de gran nivel eh, En cuanto el tiempo lo permita Y os dais una vuelta por el Raval No, eh, no solo por ver mi obra Ya os digo que hay obras muy bonitas eh, Es un barrio perfecto para pasear Daros una vuelta por ahí Mirar a los balcones Y, y ver el colorido y que le hemos dado al barrio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 15 minutos faltan para llegar a las 8 de, en punto de la mañana. Nosotros vamos a recordarles en titulares las noticias más destacadas que venimos contando desde las 7 de la mañana aquí en el programa La Glorita. Nuestra noticia de portada la hemos dedicado a las lluvias de ayer. En Carrus se recogieron 44 litros por metro cuadrado y en Matola 38. Lluvias que volvieron a causar inundaciones en los puntos frecuentes, en los conflictivos como en los cruces de los barrancos, sobre todo el de San Antón. Con Con el corte de carreteras y aislamiento de viviendas y establecimientos. Los afectados por este barranco han mostrado ya su indignación ante la falta de respuesta del alcalde a su petición de reunión para buscar ya una solución urgente que ponga fin a este grave problema.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 Y también les estamos contando una buena noticia. El paro bajó en Elche en 127 personas durante el pasado mes de abril. El sector servicios es el que más empleo creó y la industria el que más destruyó. Además, eh, crecieron las contrataciones indefinidas frente a las temporales en el último mes. Un dato que para los sindicatos pone de manifiesto que la reforma laboral está sirviendo para acabar con la precariedad. Deportes, Paco Gómez nos viene comentando que la plantilla del Elche se está tomando muy en serio el partido frente al Cádiz de este sábado porque quiere superar los 40 puntos y también quiere asegurarse la permanencia de forma matemática. Para este partido el entrenador tiene dudas sobre Johan Mojica y Lucas Boyé. no sabe si llegarán para el partido. Mientras tanto el presidente del club Joaquín Buitrago declaró que no hay ningún favor que devolver al Cádiz.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 de descuento al corta motor, concesionario San John. El che es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su tu programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Tele y en el Twitch de Tele con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. Colaboran Universidad Miguel Hernández, MrCrypto.com, Pantatronic, Neurona Gráfica y Finca La Laguna by Pills en Restauración. Míralos.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 Mujeres que habitan en mi Juro que hay algunas Que yo ni conozco Inevitablemente ya me acostumbré A dejarle a la izquierda Lo que no controlo Dices que hace un año Que no estoy aquí de agua fría. En este túnel nadie nos podrá escuchar. No hay cobertura de tu boca la mía. Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Accedes a mi manual de tú no puedes. Detectas el fallo y te me creces, vas al rojo ganador, vas al rojo ganador. Es demasiado tarde para dar la vuelta, demasiado pronto para saber quién soy. Mi vida se quedó rondando alguna puerta alguna puerta, pero también saltó a pleno pulmón. Las tornas van cambiando y yo no pido cuentas. En más de una ocasión me he jodido yo. Vencí delirio por las cuadras y sin grandeza Y nos vamos a la cama sigue siendo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 Mi lector de ojos no te encuentra Como si que encuentra tu intención Acceles a mi manual que tú no puedes Detectas el fallo y te me creces Vas al rojo ganador, vas al rojo ganador De todas las mujeres que habitan en mí. Kroka, i algunas... ...que yo ni... conozco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 Son las 8 en punto de la mañana. Comenzamos la segunda hora del programa La Glorieta. Venimos contándoles que en Elche no diluvió como en Valencia, pero se recogieron en barrios como Carrús ayer, que es donde más lluvia cayó, 44 litros por metro cuadrado, frente a los 38 de Matola o los 27 de Torrellano.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 ...verter una parte de las aguas al, al río... ...todo lo demás son parches. También provoca indignación y mucha... ...una mala planificación hidrológica del Tajo... ...tras certificar el Gobierno... ...los recortes del trasvase Tajo Segura... ...los regantes se movilizan... ...como ya informábamos ayer... ...han convocado para el próximo 17 de mayo... ...en Alicante la protesta que se llevará a cabo...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 Y el Ayuntamiento pues, se ha cansado de esperar a que la Universidad Miguel Hernández delche de diga que quiere ocupar el segundo edificio que se reservó para ella en el campus tecnológico que pimesa está levantando en el Parque Empresarial de Torrellano. Y por ello ha acordado esta misma semana iniciar ya la comercialización de los locales mientras se acaba de colocar esas nuevas lamas de hormigón exteriores que tuvieron que ser retiradas por defectuosas. Nos cuenta esta noticia Marga García. Buenos días.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 Pues los periodistas aprovecharon la rueda de prensa de Ana Aravid para preguntarle si la modificación puntual del plan general que se retiró del orden del día este martes volverá al pleno de final de mes. Aravid ha explicado que sí y que las calificaciones de suelo para permitir un hotel en el convento y que el provisional se convierta en definitivo en zona verde se votarán por separado en aras al consenso político. No creemos que...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 se hará esa división y, y bueno se llevará al próximo Pleno sin, sin ningún tipo de, de problema. Pues sí, interesante va a ser lo que votará Compromís, su socio de gobierno en el Pleno, porque ya ha dicho en varias ocasiones que se muestra en contra del actual proyecto del hotel en el Convento de la Merced. Ayer conocimos los datos del paro. Abril fue un mes positivo donde las cifras de desempleo bajaron en Elche y la contratación indefinida subió. Los sindicatos han valorado gratamente los datos que lo achacan a la reforma laboral, el descenso de los ERTES y la campaña de Semana Santa. ICIAR Martínez nos da más detalles de estas cifras del, de, eh, del desempleo.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 pero que no era habitual. Posteriormente fue detenida y trasladada a dependencias policiales y la hija, que no quería volver a casa, fue trasladada al centro de acogida de menores de Alicante. Hablamos ahora de literatura. La Fundación Mediterráneo y la revista Turia, que ha realizado un monográfico de 500 páginas sobre Vicente Molina Foy. Organizaron ayer en el Aula Cultural de la Glorieta un homenaje a este ilícitano que ha llegado a lo más alto en su carrera literaria, ganando el Premio Planeta de Novela o dejando testamento literario en las cajas del Instituto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 También habló de algo no demasiado conocido para el gran público su faceta escribiendo diarios de lo que ha indicado que comenzó por casualidad hace 30 años comenzó tras la muerte de su propia madre y del escritor juan benet que considera su maestro y explicó que a través de los diarios él trata de prolongar la vida de estas personas tan queridas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 También les contamos otras actividades. Durante todo el mes de mayo, Jovenpa, la Asociación de Jóvenes Empresarios, tiene diversos actos para formar o premiar la labor empresarial. A lo largo de este mes y el siguiente formarán a una veintena de emprendedores en su proceso de crecimiento. Y además, el 2 de junio celebrarán una gala solidaria con motivo del vigésimo aniversario de Jovenpa a beneficio de AFAE, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer. La quinta edición de Operación Consolida se desarrollará Desarrollará entre mayo y junio para formar, como decimos, a una veintena de empresarios, según comentó ayer el presidente de Jovenpa, Hugo Quintana. ...a eh, jóvenes empresarios en los, los cuales quieren formarse eh, a través de empresas punteras y visitar tanto instalaciones como eh, empresas punteras de distintos sectores de, por toda la provincia y al igual que el año pasado, este año en septiembre vamos a realizar el cierre de, de este programa formativo que se llama Operación Consolida. Además, la gala solidaria será el 2 de junio en el, hotel, en el Hotel Huerto del Cura. Escuchamos ahora al presidente joven paelche, Adrián Antón. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo celebrarlo? Y qué mejor de hacerlo de la mano de, de Afay, que nos acompaña Marisa... Para eh, hacerlo solidario y, sobre todo, creo que tenemos ganas de, de juntarnos, reunirnos y qué mejor de hacerlo de la mano de Fernando Botella y el mago Francis, que se en un evento especial, la verdad que se han volcado el 100%, no, el 1000%. O sea, cuando se lo presentamos a Fernando Botella y a Mago Francis y diciendo lo que haga falta y más. Y más actividades, les contamos que el pasado en el paseo de la estación se va a acoger del 20 al 22 de mayo la séptima edición de la feria Elche Street Market, donde furgonetas, caravanas y hasta 14 carritos food trucks van a ofrecer una amplia oferta gastronómica nacional e internacional de calidad y todo ello mezclado con un montón de actividades como conciertos, cuentacuentos, talleres... ...o actuaciones de magos y payasos... ...nos lo cuenta Rafa Baeza... ...organizador del Elch Street Market... ...bueno hemos apostado bastante fuerte por esta feria... ...es, es la feria donde hacemos formato festival... ...porque hacemos un montaje... ...que prácticamente utilizamos todo el paseo de la estación... Eh, ...el Market va a quedar eh, en la zona... Como ...más o menos como el año pasado... ...y se van a instalar algunas carpas especiales... ...para, para este evento... Y bueno, decir que en los foodtrucks, eh, en los 14 foodtrucks habrá eh, gastronomía internacional, desde venezolana, argentina, eh, mexicana, burgers. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local.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 Materiales Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Olla, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.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 And I look across the water And I think of all the things What you doing And in my head I paint a picture well, Since I come home well my body's been a mess, And I miss your gender hit And the way you like the I well, Won't you come on over Stop making a fool out of me Why don't you come on over Valerie? Valerie. Valerie Valerie Valerie Valerie Did you have to go to But your house in an office sale did to, to get a good lawyer. I hope your dinner catch a I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere. Takes the color of your hair. Uh, uh, uh, uh, and did you have to pay uh, that fine uh, uh, That you were dying uh, all the time uh, Are you still dizzy uh, uh, uh, uh, Since I come home Well my body's been a mess And I miss your ginger hair And the way you like the I want you come on over and Stop making a fool out of me to come all over, Valerie, Valerie, Valerie, Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think about all the things why you're doing, and in my head I paint a picture. And since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like the day I want you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over? Sábado, a las 6 de la tarde, en el 101.4, Tele-Elche, Radio Marca, vive el partido en directo, Cádiz-Elche, con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción.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 Guerrero, Box Mecánica Reyes, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ecus, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios Sell, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Cano. Recuerda, este sábado a las 6, Cádiz Elche, en Marcado. El secreto es solo uno, tu tiempo. Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte con Paco Gómez, al que tenemos por aquí en el estudio para hablar de deporte y del Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Buenos días, eh, Antonio. ¿De verdad vamos a hablar del Elche Club de Fútbol? Sí. Y no del Real Madrid. Y no de los milagros del Madrid. <risa> no se habla de otra cosa, ¿no? No se habla de ¿no? otra cosa ahora mismo, bueno, evidentemente es que normal. Lo, lo de ayer nos demuestra que el fútbol es eh, es muy grande porque cuando no te esperas ya eh, lo que pasó ayer, que en el minuto 89 el equipo, el Madrid, pues estaba hundido, muerto y enterrado y no daba síntomas de una nueva gesta, Bueno, pues aparece esa épica del Madrid en el Bernabéu y en dos minutos levanta la eliminatoria, fuerza la prórroga y, y pasa a la final. Increíble, lo de, lo de ayer del Madrid. Lo que pasa es que es menos increíble porque el Madrid está acostumbrado a hacerlo. Sí, lo de ayer, ¿no? lo del Chelsea, lo del Paris Saint Germain, sí. que han sido las tres eliminatorias igual. Lo, lo que pasa sí. es que ayer era todavía más difícil porque es que el Madrid no daba síntomas de poder resucitar, ¿no? Cuando faltaba un minuto para terminar el partido. Pero bueno, esto es lo bonito que tiene el fútbol, sí. ¿no? El, el volteo espectacular que puede dar un partido. Y fíjate con qué cara se quedaría el Manchester City de Guardiola que en el 89 se veía en la final, pero vamos, y además con uh -huh. todos los honores. Bueno, pues esto es lo bonito que tiene, la grandeza de, de este deporte. Y nosotros le vamos a dejar ganar al Cádiz porque le debemos <ríe> no sé qué. No le debemos nada. Buah. De hecho, en la historia… Yo recuerdo el 80. El, el 81. Allí. El 81. 81. Eh, yo creo que la historia nos debe más eh, con el Cádiz que lo que le podamos dar, porque… Eh, en el año 81, ¿no? aquel ascenso del Cádiz aquí, en el Martínez Valero, Valero absolutamente repleto, yo creo que es el lunar más negro en la historia del club, el que más dolió no ascender. Sí. Y no nos olvidemos que hace cinco años yo estaba allí, el Elche descendió matemáticamente en la penúltima jornada y también fue dolorosísimo a segunda división B cuando llevábamos arrastrando el descenso administrativo. Eh, yo creo que el, el, el deporte tiene que ser completamente limpio, pero es que en este caso más, porque es que el Elche... No va allí de vacaciones. El Elche se juega la permanencia matemática y para Elche es importantísimo seguir en primera división. Pues hay que conseguirlo cuanto antes. Lo que pasa es que, bueno, en el mundo de la rumorología pues se habla de que si hay que devolverle el favor al Cádiz, que si tal... Bueno, yo creo que el Cádiz va a salir eh, a, a 200 porque para ellos es una finalísima, solo están a un punto del descenso. Pero bueno, lo hemos escuchado esta semana al presidente, al capitán, eh, que no van a salir a especular, que van con todo, que quieren sentenciar ya la La permanencia, eh, bueno, pues para darles alegría a la afición. Así que yo creo que no va a especular. Eso lo veremos en cuanto arranque el partido, porque si el Elche desde el primer minuto no sale a, a tope, lo va a pasar muy mal, porque el Cádiz sí va a salir a tope. Lo decía ayer el exjugador del Elche, Lucas Pérez, que se sentía muy agradecido por lo que había vivido aquí y, y cuando confiaron en él, cuando no estaba en su mejor momento en el Árabes pero que ellos están preparando cada día el partido como si fuera una final. Si aquí Francisco y sus jugadores no lo están haciendo así, lo van a pasar mal. ¿En ese ir con todo entran Mojica y Boye? Yo A ver, yo creo que Francisco no va a arriesgar lo más mínimo. boyer es cierto que ya él quiere entrar y lleva ya dos semanas entrenando fuerte, pero no con el grupo. Hoy podría ser la primera vez que se incorpore al grupo. Yo creo que puede viajar, quizás no ser titular. Y luego lo de Mojica es que siempre es una sorpresa. Mojica siempre parece que se lesiona para tres meses y luego a los tres días juega, ¿no? No tiene músculos. No, tiene alambres. Yo que Exacto. sé lo que tiene. Pero parece que se le ha dado un pinchazo de estos de tres semanas que no, y, y, a la sema, y esa misma semana juega. Vamos a ver. Desde luego hasta ayer no ha entrenado con el grupo. Yo creo que va a ser la oportunidad para, para Lucas Olaza. Y bueno, las bajas seguras son dos centrales, Rocco y, y Gonzalo Verdú. Le quedan otros dos centrales, Pedro Vigas y... Y Diego González podría tirar con los tres centrales metiendo a Antonio Vargas o podría volver al 4-4-2. Bueno, vamos a ver qué es lo que decide el técnico del Elche. Eh, un, una curiosidad, Paco. Estuviste en la inauguración de la tienda del Elche sí. de fútbol. Allí recogiste muchas de las declaraciones de jugadores mm. e incluso la del de presidente, presidente, que sí. la hemos visto en tu crónica de hoy. Eh, ¿Tanta gente fue? Sí, ¿Tanto sí. mueve el Elche? Sí, mucho. Mucho porque además es un Elche de primera división, es un Elche que está fuerte, que está asegurando la permanencia en primera y lo bueno es que si el Elche sigue en primera división va a captar, está captando a esa generación de niños que luego se harán ya de por vida aficionados del Elche y a esa generación que decía el presidente que quiere captar los jóvenes entre 13 y 20 años que a lo mejor no saben muy bien qué hacer en el fin de semana y ahora con el Elche en primera división es un gran reclamo, ¿no? Entonces, sí, pues no sé si fueron mil o mil quinientas personas en la, alrededor de la tienda durante toda la claro, tarde. Claro, y esa tienda, el que se haya instalado en un centro comercial donde viene gente de la Vega Baja, ¿es estrategia? Total, total, totalmente, porque el centro comercial está abierto durante todo el día, pasa gente de toda la provincia y efectivamente de, de la de la Vega Baja y es un punto muy estratégico. El Elche va a abrir también tienda física en el estadio, pero se ha apresurado para abrir esta tienda ya, incluso para vender <coughs> no claro. solo eh, camisetas y merchandising, sino para vender entradas y para vender ya incluso abonos para la próxima temporada. Ese es el objetivo, ¿no? Pues es, está claro que es una estrategia absoluta del club. Eh, recuperar los <coughs> llenos de anteriores épocas sí, sí. en el estadio que todavía no se han recuperado. Efectivamente. Gracias, Paco. A vosotros. Ah, hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Let's go.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 Con Vicente Bordonado colaboran Autofima Hyundai y la Vaquería del Candelche. De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 8 de la mañana, 37 minutos. La temperatura, en este momento, según la estación meteorológica de tele -Elch, es de 15 grados con 7 décimas. Hoy el día la temperatura va a subir un poquito más. Esperamos alcanzar hasta 5 grados más que ayer y podemos alcanzar los 24. Pero ahora es momento de que nos marchemos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Ahí espera a Jesús Inesta para contarnos cómo está el tráfico, las calles que todavía tenemos cortadas o no, o la previsión de calles que puede haber. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues hoy aparece el tráfico un poco más calmado que ayer y es en la hora punta de entrada a los centros escolares cuando más problemas de circulación podemos encontrar. Como es habitual a esta hora, el tráfico es denso en los accesos y salidas a la ciudad y dentro del núcleo urbano encontramos retenciones en Alcalde Vicente Quiles, Dirección Alicante circulación densa en Files de Fora, Francisco Vicente Rodríguez, en, en Victoria Ken y en Federico García Lorca. Y se hace más complicada en los puentes, eh, en la avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección Yub, avenida Don Bosco, dirección Matola y, en general, en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que tomar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle… ...el paseo de la estación continúa cortado al tráfico... ...rodado por trabajo de desmontaje de la feria... ...y la calle Antonio Antón Asensio... ...está cortada por obras... ...y por lo tanto no se podrá acceder... ...desde Basa del Moros hacia Juan Carlos I... ...utilice vías alternativas... ...y por último recomendaros salir con tiempo de casa... ...ponerse el cinturón de seguridad... ...respetar los límites de velocidad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 Mini Punto Limpio en Elche, más cerca, más fácil. Es un mensaje de Elche y Ayuntamiento. De Elche. Son las 8 y 40 minutos de la mañana, es tiempo para abrir Antonio Bazán, el kiosco digital y ver las portadas de los principales diarios. Para conocer los titulares, las noticias destacadas y es lo que hemos dicho con Paco Gómez, no se habla de otra cosa en la prensa nacional que de esa remontada del de Real Madrid. Bueno, unos les hacen o les dan un poquito más de espacio, otros menos y algunos nada. De todo tenemos. Comenzamos con el País, que evidentemente en portada aparece una fotografía de la celebración del Real Madrid, el gol de Benzema, el tercero, el que le daba la clasificación. Y dice, el Madrid alcanza la final tras otra remontada histórica. Y hace referencia, evidentemente, a las cuestiones que preocupan al país. La Moncloa y Defensa chocan por el fallo en el espionaje a Sánchez Robles. Se enfrenta a Podemos en el Congreso por el caso Pegasus. Del paro también habla el país. El récord de contratos indefinidos tira del empleo. España llega a los 20 millones de cotizantes con 700.000 nuevos fijos. Y un rinconcito para la guerra en Europa. Día 71... Von der Leyen propone un embargo total al petróleo de Rusia este año cambiamos de tema y el que sí que le hace referencia al Real Madrid es ABC fotografía en portada a toda portada, en color la foto de Vinicius tirándose de la camiseta mostrando el escudo balón bajo el brazo y gritando como un descosío después de haber pasado la eliminatoria, otro milagro mete al Real Madrid en la final En la parte inferior, un faldón que dedican a Margarita Robles. Robles se enfrenta a Bolaños y abre un cisma en el gobierno por Pegasus. El mundo. En el mundo es la foto de Margarita Robles la que destaca. La crisis del CNI frena cuatro investigaciones sobre células yihadistas. En cuanto a la guerra de Europa, fotografía de Tatiana y Paulina ayer en Zaporilla, madre e hija diario de una superviviente de azostal Por último, para acabar con este repaso a la prensa nacional nos vamos a La Razón Fotografía de Margarita Robles la ministra de Defensa en el Congreso de los Diputados en la rueda de prensa que dio ayer El caso Pegasus provoca tensiones dentro del gobierno Y en la parte baja le hace una referencia a la remontada ayer del Madrid. Rodrigo, el auténtico estilete, el auténtico eh, goleador ayer. Dos goles que fueron los que provocaron la prórroga. La remontada más memorable del Madrid. 3-1. Dos goles de Rodrigo en los minutos 90 y 91 forzaron la prórroga ante el City. Pues si hacemos un resumen, Antonio, todos, casi todos coinciden en destacar la gesta del Real Madrid, en destacar las consecuencias, graves consecuencias que está teniendo el espionaje, esa crisis que ya se ha convertido de o parlamentaria. Sí. Y en cuanto a la guerra de Ucrania, pues también destacamos ese veto que se ha conseguido al petróleo ruso, pero esperemos que también llegue el veto al gas. Esperemos que sí.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 El sábado 7 de mayo vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama, sea Audi, Cupra, Volkswagen y Escoba. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Ve preparándote para este verano porque va a ser increíble. El sábado 7 de mayo llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. El séptimo ciclo literario La Dignidad de la Palabra termina hoy jueves con la conferencia de la joven escritora Rosa Verbel a las 8 de la tarde en el Gran Teatro. La Asociación Cultural Frutos del Tiempo ha organizado esta actividad este año con la participación de tres escritoras destacadas. Comenzó el pasado mes de marzo con Sara Mesa, en abril vino a Elche Belengo Pegui y ahora se clausura con Rosa Verbel. Así que esta mañana toca hacer balance con el director de esta asociación, Javier Cebrián. Muy buenos días Javier. Muy buenos días, Rosmary. Eh, pues vamos, eh, antes de que me hables de Rosa Verbel, eh, vamos a hacer balance. Sí. ¿Cómo fueron las dos conferencias anteriores, los, las dos charlas coloquio? Muy bien, muy bien. La de Sara Mesa perdón, <coughs> fue espectacular. Y Berengo Pegui y fue un poquito inferior porque estábamos en periodo vacacional. Hubo que cambiar la fecha, estaba previsto para el 7 de abril y hubo que pasarlo al 21, pero aún así una asistencia bastante numerosa o muy numerosa y las dos charlas de un <coughs> perdón grandísimo nivel intelectual y literario. Un nivelazo, vamos. Uh, una, una edición estupenda. Ahora nos toca una escritora mucho más joven. No tiene la trayectoria de las anteriores, de Rosa o de Belén. ¿Quién es Verbel? ¿Quién es Rosa Verbel? Rosa Verbel es una poeta muy joven, que este año cumplirá, durante este año cumplirá los 25, es sevillana, eh, ella reside en Granada, y en el 18 ganó el premio eh, de poesía joven Antonio Carvajal con el, el libro Las niñas siempre dicen la verdad, que y ha sido un acontecimiento en el mundo poético español. Y hoy, hoy precisamente, eh, sale a librerías su segundo libro, nada menos que en Tusquet, en la colección Textos Nuevos, Textos Sagrados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 Uh -huh. eh, ¿Esperáis que conecte con los jóvenes? ¿Los jóvenes acuden a este ciclo literario? Bueno, Tenemos público muy variado. También depende de las personas que traigas. Eh, no es lo mismo traer a Sascia que a Juanjo Millas. ¿no? Eh, pero bueno, sí. Eh, los institutos han colaborado bastante con nosotros y ha venido gente muy joven y viene gente joven que se inicia en la poesía. Rosa Beber es un caso atípico porque es... <ríe> es como si fuera ya una persona mucho con mucha más trayectoria. No, no, no se la podría encasillar en la poesía joven, aunque tenga 24 o 25 años, porque ya te digo, es de, de mucho nivel, eh, por lo menos para mí o para los organizadores de Frutos del Tiempo y la concejalía, nos parecía muy adecuado. Eh, si la gente joven engancha o no, es, es muy honda. O sea, no, no, es, no entra dentro de la poesía esta de youtuber o de titera que hoy en día... ...está teniendo mucho éxito, pero bueno, sí, eh, habla de su mundo, de su vida... ...de lo que le rodea, de la realidad, y lo poetiza y lo reflexiona. ¿Le preocupa todo? ¿Le preocupa la crisis, la guerra, el cambio climático, la pandemia? Sí, sí, todo eso está en su poesía, como no puede ser de otra manera, porque está la vida. La vida no es una intelectualización... ...una interiorización de, de, del sentido poético... Es, es ...hablar de la vida, de, la, de verdad, de la verdad. Pues Javier, ¿cómo se consigue... Eh, ...organizar este ciclo literario con personas... ...o con literarias, poetisas y escritoras... ...de la talla de Saramesa o de Gopegui o sí. la de Verbel? Bueno, primero con el apoyo de la Consejería de Cultura en principio y principalmente quería decir con Julián Sáez, el programa del Gran Teatro, que es el instigador de este ciclo, y con trabajo, estando eh, al día sabiendo lo que se mueve, qué es lo que hay interesante, los mejores libros del año y trabajando, contactando con las editoriales, con los escritores directamente, con la gente y tener una idea de lo que tú quieres traer a la ciudad y qué, y qué ideología entre tiene el ciclo, que es para mí, para nosotros, es traer a lo mejor. Traer lo mejor que se está haciendo en Elche en España a Elche. Porque creemos, ya lo he dicho muchas veces, que Elche merece ser un referente cultural en la provincia. De hecho, lo es, aunque en algunos sitios nos ignoren. Es un referente cultural y, además, hay, muchos, hay afición por la lectura. Lo vimos en la última feria del libro. Fue un éxito, Javier. Se fue un éxito, como algunas pegas de organización, estuvimos nosotros allí, nosotros funcionamos muy bien con la librería Litruk y conocemos a la gente que lo ha organizado, que es fuera de Elche, ya te lo dije la otra vez. eso es una de las cosas que no casan mucho, pero bueno, en fin. Eh, así se ha hecho y fue un éxito, pero como dije en algún foro, el éxito es de la gente, porque Elche cuando le da algo responde, la gente de Elche responde. Esto en el Alicante no responde, no hubiera pasado lo que pasó aquí. ...esto parecía Barcelona... ...o sea... ...y los escritores que vinieron... Me ...estaban súper sorprendidos... ...yo estoy hablando con Raquel Lanceros... ...con Juan Manuel de Praga, ...con Benjamín Prado... ...a los que hemos traído al sitio... ¿no? Y ...estaban encantados del de, de ambiente... De, lo, de, ...de la cantera de lectores que hay... ...y de los escritores licitanos... ...porque hubo muchos autores... Eh, ...de aquí de Elche... ...que vendieron mucho y firmaron mucho... ...algo que en mi opinión... ...los, los organizadores un poquito se olvidaron... ...no así el señor alcalde, que estuvo con ellos, los visitó, pero claro, era un día festivo para todos, no solo para los escritores invitados. Bien, pues la Asociación Frutos del Tiempo lleváis muchos años precisamente promoviendo la literatura, este tipo de actividades. Después de la séptima edición habrá una octava. ¿Qué estáis preparando para el próximo año? Yo espero que sí. El año que viene, nuestra idea, eh, primero, Tú terminas el ciclo y ya tienes en vistas el siguiente, pero claro, no, tienes que esperar a ver qué presupuesto te ofrecen, qué presupuesto tienen, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. El año que viene es el año electoral, o sea, que igual a lo mejor nos cae algo. Eh, <risa> algo más. Seguro, refiero. seguro. Bueno, lo que estamos intentando es hacer una especie de cambio, un ligero cambio para tocar todos los géneros literarios y, y que quizás nos inclinemos un poco hacia la filosofía en el ensayo sin no, olvidar la literatura pero tampoco lo sabemos, no podemos avanzar nada, porque primero tenemos que reunirnos con Julián y saber de qué presupuesto, hablando en plata, disponemos. Termináis hoy el ciclo, para el año todavía quedan meses, y para terminar este 2022, ¿hay más actividades desde vuestra asociación? Sí, nosotros no vamos a parar. De hecho, el viernes presentamos dos dos plaques de nuestra colección lunar la poesía plaquet de julio soler y jesús toqueño en Icoedro, un local que está al lado de telen y que es muy muy interesante el día 19 presentamos un libro de juan josé rastroyo y vamos a hacer ciclos que iremos informando en colaboración con diferentes instituciones privadas y públicas no, no vamos a parar Pues muchísimas gracias por fomentar la lectura y también por fomentar a los autores locales y traer las primeras espadas de la literatura nacional. Y supongo que os atrevéis también a la literatura internacional. Es más difícil el tema de. Si fuera sudamericano no hay problema, pero el tema de traer eh, con otras lenguas es el tema de la traducción, eso dispara los presupuestos. Pero te quería hacer. Una sola consideración. Nosotros no, no creemos que fomentemos la lectura. Es decir, nosotros le creo que le damos a Elche lo que se merece, porque los lectores ya están. Y los lectores de Elche merecen que aquí vengan a, a hablar con ellos, a darles una charla, a leerles sus poemas, los mejores. Es una, es una percepción o una visión diferente. No tanto fomentar la lectura, porque creo que la, la lectura ya está aquí. Creo que es una muy buena matización. Muchísimas gracias, Javier Cebrián. Muchas gracias a ti, como siempre, Rosmarie. Muchas gracias. Están escuchando La Glorieta.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 Te voy a hablar de alguien que cumple hoy 35 años. 34. Ya sé de quién es, sí. porque acabas de poner... Sí. Va, pre preparando la música, las primeras notas, he escuchado su voz y su voz es oh. inconfundible. Adel. Adel. ¿Qué nació, le pasa a Adel pues ahora? No porque le siempre nada. le están pasando cosas. ¿Qué va? Ahora ¿no? ha adelgazado muchísimo, está guapísima y sigue teniendo la misma voz. Nació un 5 de mayo de 1988, tal día como hoy, en el barrio londinense de Tottenham, en Inglaterra. Cuando tenía apenas dos años, su padre la abandonó. Dejó a ella y a su madre sola. Su madre, de 20 años, no tenía ninguna ayuda. Con nueve años se mudó con su madre a Brighton. Había encontrado su madre trabajo en una fábrica de muebles. Bueno, ella comenzó a cantar a los 4 años y afirma que se obsesionó con las voces de algunas intérpretes por cómo cambiaban sus tonos, de cuando estaban enojadas a cuando estaban excitadas o de cuando estaban alegres a cuando estaban tristes. Y eso se notaba en la canción. En 2003, a los 14 años, Descubrió unos CDs de Eta, Jones, de Eta James perdón, y de Ella Fitzgerald en una tienda de antigüedades de música de ellas. Y siempre ha dicho que fue como un despertar. Cuenta que comenzó a escuchar a Eta James una hora cada día y la rutina la llevó a conocer su propia voz. Es una de las artistas musicales con mayores ventas del mundo, más de 120 millones de discos vendidos. Fue descubierta por unas demos que un amigo publicó en una red social Su álbum debut, 19, se situó en la posición número uno de la lista de álbumes británica y ha sido certificado ocho veces platino en Reino Unido y tres veces platino en Estados Unidos. Hablamos de una mujer que ha tenido un éxito extraordinario. Y ahora ya sé cuál es el secreto de su éxito. Qué importante es conseguir acertar en los referentes. Siempre, es cierto. Menuda, eh, menudas dos que escogió. A... Eta James y Ella Fitzgerald. Menudas Fingeral. dos. De ahí salió...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 Pidiendo perdón a todos por haber cortado a Adel y a ti, principalmente a Rosmari. Lo siento mucho, hay que cumplir horarios. En otro momento la pondremos en Ter y pondremos más a Adel. Eh, vale, sí. vale, vale. Sabías que te iba a pegar Ay, el tirón sí, de oreja, ¿no? Sí, lo siento, lo siento. <risa> Comenzamos bueno, la tercera hora. Sí, venga. Vamos con la tercera hora de este programa La Glorieta, que viene contándoles las noticias de esta jornada. Algunas son buenas, otras no lo son, porque hemos comenzado con la indignación de esos vecinos afectados por el desbordamiento del barranco de San Antón. Cada vez que llueve, y ayer lo hizo, pues vienen los problemas. Y esto es lo que nos dice Julio Martínez, el representante de la Plataforma de Afectados.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 español con precios más justos para el agricultor. Y en la página municipal les contamos que el Ayuntamiento pues, se ha cansado de esperar a que la Universidad Miguel Hernández diga que quiere ocupar el segundo edificio que se reservó para ella en el campus tecnológico que Pymesa está levantando en el Parque Empresarial de Torrellano. Y por ello ha acordado esta misma semana iniciar la comercialización de los locales, mientras se acaban de colocar esas nuevas lamas de hormigón exteriores que tuvieron que ser retiradas por defectuosas. Nos cuenta esta noticia Marga García. Buenos días.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 Pues los periodistas aprovecharon la rueda de prensa de Ana Arabit para preguntarle sobre la modificación puntual del plan general que se retiró del orden del día del pasado martes y volverá al pleno de final de mes. Ana Arabit explicó que sí, que las calificaciones de suelo para permitir un hotel en el convento o las obras del viejo mercado y del provisional se votarán por separado en aras al consenso político. No creemos que...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 se hará esa división y, y bueno se llevará al próximo pleno sin, sin ningún tipo de, de problema. Pues será interesante lo que va a votar el grupo de compromiso el socio de gobierno, ya que su portavoz en varias ocasiones se ha mostrado públicamente su rechazo, su negativa al actual proyecto del hotel conforme está. Y el presidente de la Diputación, hablando de plenos, Carlos Mazón, ha asegurado que Elche se merece un tranvía como existe en las grandes ciudades europeas y por ello, tras reunirse ayer con el portavoz del Partido Popular, reafirmó su compromiso de seguir adelante con este proyecto pese a la negativa en el Pleno Municipal de PSOE y Compromís.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 Y ayer conocimos los datos del paro. Abril fue un mes positivo donde las cifras de desempleo bajaron y la contratación indefinida subió. Los sindicatos han valorado gratamente los datos que lo achacan a la reforma laboral, el descenso de los ERTES y a la campaña de Semana Santa. Iciar y Martínez nos habla de las cifras del paro en la siguiente crónica. Muy buenos días.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 También con motivo del Día Mundial del Asma, el Hospital General de Elche ha elaborado varios vídeos informativos de esta patología. El Hospital General diagnostica un centenar de casos nuevos de asma al año en su Departamento de Salud.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 Hablamos de otra actividad. El Paseo de la Estación acoge del 20 al 22 de mayo la séptima edición de la feria Elche Street Market, donde furgonetas, caravanas y hasta 14 carritos food trucks ofrecerán una amplia oferta gastronómica nacional e internacional de calidad. Un mercado de 22 puestos de diseño en el que los visitantes podrán encontrar desde cuadros hasta joyas. El pasado año, a pesar de celebrarse con una entrada muy controlada debido al COVID, tuvo gran éxito de asistencia cerca de 20.000 personas ...pasaron a disfrutar de esta feria... ...este año se quiere pues, convertir en una, en una especie de festival... ...en el que los más pequeños podrán disfrutar también... ...de actividades como magos, payasos o cuentacuentos... ...y los adultos podrán disfrutar de conciertos en directo... ...con la presencia de artistas como Pablo Carbonell...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 Y bueno, decir que en los food trucks, eh, en los 14 food tracks habrá eh, gastronomía internacional, desde venezolana, argentina, eh, mexicana, burgers.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 Y seguimos hablando de literatura porque hoy viene a Elche otra destacada de las letras españolas, la poeta Rosa Berbel, para cerrar el ciclo literario de la dignidad de la palabra organizado por la Asociación Cultural Frutos del Tiempo. Su director, Javier Cedrián, nos habla de la calidad de esta escritora. Es una mujer, una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 Diversidad. Por la acogida que han tenido las actividades, han propuesto al consistorio continuar con ellas y que, el pat y que el pantano se convierta en un punto de atracción para sensibilizar a la población sobre cuestiones de medio ambiente. Y antes de abrir la página de sucesos, les contamos que durante el mes de mayo y junio Jovenpa tiene diversas actividades y actos para formar o premiar la labor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 Y, ab y abrimos ahora en estos momentos eh, la clave de sucesos porque la Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre fallecido de forma violenta. Esta madrugada vecinos de la urbanización Torre Azul han escuchado un tiroteo. Todo está en estos momentos investigándose, nosotros estaremos muy pendientes de esta noticia que nos acaba de llegar a la redacción y de la que daremos cuenta con más detalles a las 10 de la mañana con Marga García y posteriormente a la 1. Y con las imágenes esta noche en nuestro informativo Telenit y, y por supuesto cuando la tengamos cerrada la colgaremos en nuestra web teleelch.es.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 Pasan 23 minutos de las 9 de la mañana y antes de la entrevista con nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, vamos a escuchar la música de los Beatles, todo un clásico, Hey You. Don't Nos quedan tres minutos para llegar a las nueve y media y tenemos más información de ese tiroteo que vecinos han escuchado durante esta madrugada en una urbanización situada en Maitino, Torre Azul, en el Camp Delch. De La policía, alertada por los vecinos por los disparos, se ha personado en el chalet y ha comprobado el cadáver de una mujer de más de 80 años, era extranjera y vivía sola en el chalet donde ha ocurrido este fallecimiento violento, una muerte de la que se está investigando en estos momentos y por eso hay hermetismo absoluto en la comisaría. Policía Nacional está pues barajando todas las hipótesis. Es un suceso evidentemente que vuelve a conmocionar a los vecinos del Camderch y a esta ciudad. La glorieta Con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. I was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 Recycla esteus cartuchos de z bombetes LED i de consum, consum. piles i bateries, akumuladors, zikotets elektrodomestics, CD's i DVD's. Localitza el teu mini.net més pròxim. Es veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaza Castella. Mini.net a Mes Més a prop. Més fàcil. Es un mensaje de UTELT y Ayuntamiento. La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. I was Pasa un minuto de las nueve y media de la mañana y como lo hemos dicho al principio de este programa La Glorieta es el turno de nuestro hombre del tiempo, de Vicente Bordonado, quien nos va a dar la previsión meteorológica, nos la ha dado eh, desde las siete de la mañana, pero sí que nos va a dar los datos de la lluvia, del agua que hemos recogido en esta primavera tan lluviosa. Vicente Bordonado, Buen día. Buen día. Eh, el, el motivo de esta entrevista es para hablar de esta primavera es normal, hemos visto lo que ha pasado en Valencia eh, se han alcanzado cifras récord eh, pero mm, que, eh, hemos estado en alerta, en emergencia pero Elche menos mal que se ha librado. ayer sí que hubo lluvias moderadas y, y, e intensas en algunos momentos que causaron las inundaciones típicas ¿Es normal que tengamos esta primavera tan lluviosa, Vicent? Bueno, pues dentro dentro, dentro de lo que es considerado como crisis climática que estamos viviendo desde ya hace años, sí que podemos decir que es completamente normal, porque estamos en una situación de cambio climático, en una situación de crisis climática, en una situación en la que episodios de gota fría se pueden dar en cualquier época del año, y lo hemos visto ya desde hace años, desde hace ya incluso alguna que otra década, por lo tanto sí que es normal que tengamos una primavera con estas características y que tengamos registros de precipitación de récord como ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas debido a esta crisis climática a la que bueno cada día que pasa se está agravando más. Se está grabando más y esto, eh, ¿qué va a suponer? Porque tú, aparte eh, de darnos el hombre, eh, de ser el hombre del tiempo, eres geógrafo. ¿Esto qué está suponiendo para nuestros barrancos? ¿El, el municipio de Elche está preparado para aguantar estas trombas? Lo digo por, eh, hemos escuchado la indignación de nuevo de los afectados por el desbordamiento del barranco de San Antón. Bueno, efectivamente, los barrancos de nuestro municipio, Ramblas y Barrancos, al igual que todas las Ramblas y Barrancos de, del litoral mediterráneo, no están preparados, ni mucho menos, para soportar estas precipitaciones. Muchas veces cuando ocurren inundaciones, eh, bueno, pues los gobiernos locales, autonómicos o nacionales o europeos lo achacan al cambio climático, a la crisis climática, no. ...es simplemente una mala ordenación del territorio... ...que se ha ocupado de forma individa zonas inundables. En nuestro municipio para nada estamos preparados... ...ni el núcleo urbano está preparado... ...en los últimos años se han acometido obras... ...con conducciones, eh, tubitos muy pequeños... ...mientras que en Alicante a partir de la arriada... ...del 30 de septiembre del año 1997... Pues bueno, se han hecho, se ha tunelado toda la ciudad de Alicante o se tuneló la ciudad de Alicante, eh, pueden pasar por dentro de esos tubos camiones de gran tonelaje en ese sentido. Nosotros no estamos preparados, muchas ciudades del municipio no están preparadas. Eh, la recogida de aguas pluviales del núcleo urbano eh, está unido a la recogida de aguas negras eh, está todo en, en la misma conducción en gran parte de la ciudad esto está en contra de la ley el eh, que al igual que muchas ciudades está saltando directivas europeas y ayer por ejemplo veíamos fotos vídeos de cómo llegaban las tuberías cargadas de agua al cauce del vinalopó al cauce urbano del vinalopó aguas pluviales y aguas negras y grises, por lo tanto una situación muy complicada y los barrancos, pues más de lo mismo. Tenemos una situación de muy mala ordenación del territorio, se ha ocupado zonas inundables, se ha urbanizado sobre ella y después nos lamentamos de los daños materiales. Incluso esta ocupación en muchas cosas, en muchas ocasiones. Es el propio ayuntamiento, la propia administración ha dado licencias de obra para construir en zonas inundables. que Eso es lo peor de todo, porque durante décadas pues, no se ha tenido en cuenta la inundabilidad de nuestro municipio. Insisto, esto ocurre en Enche. ...y ocurre en muchos municipios del litoral alicantino... ...y del litoral mediterráneo. Pues eh, estás eh, dándole la razón a, a los afectados... ...por el barranco de San Antón... ...porque dicen que hay indignación... ...por esa mala planificación urbanística que tenemos en el municipio y que ahora estamos pagando las consecuencias, y dicen, y esto te lo pregunto como geógrafo, que la única solución para poner fin a las inundaciones cada vez que llueve en las pedanías afectadas por el barranco, el desbordamiento, es mm, desviar parte del agua de ese barranco al cauce del río. Bueno, esa no sería una solución, esa sería trasladar el problema del barranco de San Antón al río Vinalocó, Recordemos que el río Rambla Vinalopó es el río más peligroso de toda la comunidad valenciana. Un río Rambla que no tiene desembocadura al mar y sería aumentar el caudal en episodios de, de, de fuertes avenidas de agua, provocando mayores inundaciones en las pedanías de Derramador, Daimés y La Hoya. Por lo tanto, El llevar los caudales de agua del barranco del San Antón, de cualquier otro barranco de la ciudad hasta el río Vinalopó, es un error si no solucionamos previamente la desembocadura eh, del río Vinalopó hacia el mar. Es un río que no cuenta con desembocadura, es un río que derrama las aguas, expande las aguas en las pedanías de derramador Daimés, Y la olla. El problema, el problema del barranco de San Antón es que previamente con el crecimiento urbano de la ciudad, barrio nuevo de Altavís, zona de Travalón, zona de estadio Martínez Valero, todas esas aguas fluviales van a parar al barranco de San Antón y el, como si el barranco de San Antón tuviera una desembocadura al mar que hace ya en muchas décadas que perdió esta desembocadura a la albufera delche, a la antigua albufera delche, parque natural de las Salinas de Santa Pola actualmente, y por lo tanto, eh, cuando llueven solamente 12 o 13 litros, pues ¿qué está ocurriendo? Que tienen problemas de inundación, porque lógicamente se están derivando estas aguas urbanas a la zona. Madre mía, ¿cuál es la solución? En la solución ahora mismo, primero partimos de que se ha hecho una muy mala ordenación del crecimiento urbano de la ciudad de Elche, no se ha tenido en cuenta la realidad geográfica y territorial, y en la solución ahora mismo pues, pasaría primero con una solución de gran envergadura, eh, tratar de dar salida al mar, al río Rambla-Vinaloco, con una actuación lógicamente ambiental, no una actuación dura y hormigonada, sino con una actuación que se integre perfectamente en el contexto territorial. Y después sí que podríamos trasladar estas aguas de, de, de los barrancos al río Rambla-Vinalopó. Mientras tanto, ahora habrá que pensar en tanques de tormenta y habrá que pensar en aprovechar esas avenidas de agua que se producen con precipitaciones de, de poco calado, aprovecharlas para regadío incluso. Eh, Julio Martínez, el afectado de la plataforma, nos ha hablado de que se han arrancado verjas, que ha habido cortes eh, y todo esto eh, por las lluvias de ayer. ¿Cuántos litros se recogieron, Vicente? ¿Cuál es el diagnóstico que haces de las lluvias? Bueno, ayer, por ejemplo, ayer, eh, bueno, pues tuvimos una jornada de precipitaciones que por la mañana llegaron a ser puntualmente moderadas. Y, y aquí en la ciudad, eh, concretamente, recogimos eh, en la estación meteorológica de Telaez 29 litros, en la zona de Altaviz prácticamente más de lo mismo, en Carrú sí que se recoge hasta 44 litros cuadrados. Son precipitaciones que a lo largo del día poco a poco van calando, pero esto va ocasionando problemas en la cuenca vertiente del barranco de San Antón. Y esto, bueno, pues el barranco de San Antón lo que trata también… Eh, aguas de abajo de la pedanía de Alcabares Alto, ya camino de la Valla Alta y de Estudia Valla Baja, pues lógicamente va buscando también el cauce, un cauce que a partir de los años 40, 50, 60, eh, poco a poco se fue terraplenando, se fue eh, cultivando y se fue perdiendo y que ahora mismo está ocupado por chalets, eh, por verjas, lógicamente el agua busca su cauce. En buena parte del municipio ayer eh, se recogían cantidades en torno a los 20-25 litros metro cuadrado. Insistimos, al principio de la entrevista me comentabas que, bueno, pues que está lloviendo mucho en esta primavera y hay registros de récord en Torregano, por ejemplo, en lo que llevamos de primavera y parte de año pues se han recogido ya 375 litros metro cuadrado. Bueno, pues es una esto sí, eh, estas lluvias benefician al menos al Candel, que va a quedarse, bueno, que va a quedarse sí, bueno. sin, sin esos trasvases de, del Tajo segura por, por lo que se está aprobando. Si se, si finalmente se aprueba el Consejo de Ministros, ratifica el plan hidrológico del Tajo. Eso será otro asunto del que hablar, Vicente. Para terminar, además de geógrafo del hombre del tiempo, eh, eres además el presidente de la plataforma Beins Alerta. Esta plataforma eh, se creó el pasado año con el objetivo de garantizar la seguridad en las pedanías. Hoy hemos tenido un episodio gravísimo en eh, Maitino, en la pedanía de Maitino, en, Maitino, en una urbanización... Hay hermetismo, eh, según fuentes policiales, porque la investigación acaba de comenzar. Ha aparecido una mujer de más de 80 años fallecida por disparos y no se sabe quiénes pueden ser el autor o los autores de este disparo. La mujer, si se sabe que era extranjera tenía y que vivía sola en un chalet, en un chalet de la urbanización Torre Azul. La policía acudió a la casa alertada por los vecinos. Otra vez, de nuevo, la colaboración vecinal es fundamental. Escucharon disparos y por eso, inmediatamente, las fuerzas de seguridad del Estado, la policía, acudió al chalet. Por desgracia, era demasiado tarde para la víctima. ¿Vosotros, desde la plataforma Beins en Alerta, tenéis información de lo ocurrido? Bueno, pues ahora hace tres minutos, justo hace tres minutos, durante el transcurso de esta entrevista, me estaba llamando el jefe de la policía local, eh, Zaragoza, y entonces me imagino que me llama para informarme sobre, sobre este tema. Eh, en, La plataforma de Instalerta cuenta con gran cantidad de grupos de WhatsApp eh, bien particulares o organizados en asociaciones o movimientos vecinales o asociaciones de cualquier tipo y bueno pues el grupo de WhatsApp efectivamente tenemos un grupo de WhatsApp en la organización Torre Azul. Eh, de momento no tengo ninguna información ahora mismo. Pues vamos a dejar que la policía trabaje, eh, te dejamos que puedas hablar con el jefe de la policía local para que te informe, porque evidentemente es una noticia de la que daremos cuenta en los próximos boletines informativos. Vicent, muchísimas gracias, sobre todo por Le los datos... Por los datos que has recogido, que sigues recogiendo de la lluvia, por la vigilancia y por las soluciones que das a los problemas de los barrancos y de nuestro río Vinalopo, que evidentemente el problema más grave es que no tiene desembocadura. Eh, y creo que bueno, la consellera de transición ecológica, la ilicitana Miraya Moya, vino y estuvo en la desembocadura del Azarbe con el alcalde precisamente para eh, anunciar. Al menos el inicio de los trámites para eh, redactar un proyecto que ofrezca esa desembocadura natural al río Vinalopó. Esperemos que sea muy pronto. Gracias, Vicente. Hasta luego, un placer, hasta luego. La Glorieta con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. I was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 el hogar del profesional, talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 6, Cádiz Elche en Marcador. Una mañana informativa muy intensa a la que vamos a ponerle la música de Madonna para intentar relajarnos.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 Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Opel sabemos que prefieres escuchar que el equipamiento... Sí, sí, está todo incluido de serie. ...a escuchar que... Bueno, ¿se podría incluir? Ahora en Opel puedes tenerlo todo con la edición especial Opel Design Tech. Llantas de aleación, pantalla táctil, cámara de visión trasera. Con todo este equipamiento incluido y excelencia alemana de serie. Más información en Opel.es. Opel Grupo Marcos. Ocho minutos quedan para llegar a las 10 en punto para poner el punto final a nuestro programa La crigueta de este jueves 5 de mayo. Seguimos porque hay tiempo para escuchar al gran rey del rock and roll y también de las baladas, Elvis. Are you Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray To a bright summer day When I kissed you And called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall glorieta, el despertador de I to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 Pues nos vamos, eh, quedan tres minutos para las diez en punto, nos vamos con música, pero también eh, recordándoles que las noticias continúan y sobre todo en esta jornada en la que acabamos de saber que la Policía Nacional está investigando la muerte de una mujer de más de 80 años extranjera que vivía sola en un chalet situado en una urbanización de la pedanía de Maitino. Esta madrugada los vecinos fueron los que alertaron a los agentes de policía ...ante eh, el sonido de varios disparos... ...así que todas las eh, hipótesis están abiertas... ...la investigación acaba de empezar... ...y nuestra compañera Marga García... ...a las 10, vendrá con esta y otras informaciones... ...y a la una también con más detalles... en ...nuestra web ya está colgada... ...y esta noche con todas las imágenes... ...y los testimonios que podamos eh, recoger... ...en la escena, en el lugar del crimen... Nosotros nos vamos, lo hemos dicho. Mañana regresa La Glorieta para seguir despertándoles con toda la información local. Que tengan un buen día.